Así entonces, como les fui contando el mes pasado y reflexionando sobre lo que era la cultura regenerativa, tomar en cuenta lo que es semillas de conciencia, parecería que es bastante reflexiva también esa situación, pero lo que quiero hacer es ya invitarlos a concretar cosas. Entonces, yo el mes de mayo, en lo que es mi etapa de diseño y en lo laboral, a todos les propongo. Lo que d e n o m i n o fundamentación.、Eh, ¿Y por qué me planteo desde este lado ese, esa denominación? Porque en esta época toda la energía va, se refugia.、Eh, al haber menos cantidad de luz, el movimiento disminuye en toda la vida que, que transita por esta zona. Entonces, de acuerdo a eso, lo que a mí me inspira es. Ordenar el lugar, ¿para qué? Para que cuando la energía vuelva a querer transitar por este ámbito,、eh, esté contemplado lo que yo quiero vivir. En este caso es cuando alguien quiere forestar, se fundamenta siempre aterrazando, manejo de agua, diferentes técnicas de compostaje para generar suelo, y son tareas que urgen、eh, en esta época. Por eso hablé de que cuando el frío llega, nos invita a ordenarnos y darnos cuenta qué tarea también vamos a hacer. Desde ahí que el diseño de permacultura me atrae tanto, de que me ubica ciclo a ciclo y me permite también yo valorarme de qué cosas puedo llegar a hacer en el otoño y las cosas que no puedo realizar, listo, con paciencia, esperaré a un nuevo ciclo, con todo el aprendizaje que lleva esperar a que ocurra otra vez un otoño, para volver a, a, a despertar estas ganas de seguir madurando cosas y abarcar en, en un caso mayor superficie para trabajar. Entonces, lo de semilla de conciencia me pasó que al encontrarme en esta época con otros referentes que están siendo así guardianes de la tierra,、eh, me vuelve a motivar esto de cómo fundamentar en la zona vínculos,、eh, estar más cerca, poder encontrarnos ya sean en eventos o jornadas o como cada uno lo llame, o, o un hermoso encuentro de, de una comida de por medio, para que todos podamos valorarnos. Y saber que estamos acompañados en este viaje de ser guardianes. Y siendo semillas de conciencia, lo digo porque cada uno tiene un saber guardado, trae una experiencia, sea del lado que haya, que haya transitado previo a encontrarnos acá en las sierras,、eh, es muy rico que cada uno se desglose,、eh, dé de a conocer qué es lo que tiene y saber que eso es muy funcional en cualquier dinámica grupal. Entonces me enfoco siempre a promover los encuentros, a dar un espacio para que cada uno dé a conocer quién es.、Eh, y si en un punto tal vez uno no se anima a poder abrirse frente a, a gente nueva, bueno, la intención es el, en el encuentro、eh, que haya una energía como una gran familia. Entonces ahí también creo que la confianza,、eh, lo incondicional también se. Aflora en ese entorno y permite que confiemos y podamos abrirnos realmente, y a eso enfoca mucho c u á l va a ser nuestra experiencia acá de habitar las sierras. En concreto, en este mes de mayo, acá en De la Tierra,、eh, vamos a proponer todos los domingos hacer un mercado, y con eso también va a ser seguramente alguna recorrida, como una visita guiada acá en el lugar, para invitar a. A difundir esto que, que amamos y ver cómo es posible realmente colectivamente en un espacio no tan amplio por concretar ¿no? estos sueños de tener tu alimento, tener tu leña, también、eh, frutales. No es poco, pero es una convivencia comunitaria,、eh, tener buenos términos, buena relación.、Eh. No digo que, que surja espontáneamente, pero sí es unas ganas y una intención. De que esto se dé, entonces vale mucho más eso colectivo porque uno se también se agacha un poco la cabeza en ciertas situaciones para decir: Listo, voy, voy por, por el todo y no en lo particular de lo que a uno le, le suena pesado. Así que, bueno, estos domingos de mayo serán a partir de las 11 hasta las creo que 18 horas、eh, para que acá nos reunamos. Eh, nos demos a saber en qué estamos y con eso colectivamente seguir transitando este hábitat serrano.